Hola, ahora Sí, sale por el altavoz Pues eh, Hoy Estamos a 27 de julio, ya sábado y a puntito de entrar en agosto mes de vacaciones, supuestamente para algunas. Entonces eh, volvemos a levantar la persiana del trajín aquí en el mercado de Torrente Gornal ah, con un chaparrón que está cayendo, una tormenta tropical. Estamos aquí muchas encerradas. Eh, y en este día... Eh, como tantos otros, hemos eh, invitado a venir a gente que está organizando iniciativas súper interesantes en el territorio y que son inspiradoras también para lo que está sucediendo en Hospitalet. Entonces, hoy Migres se acerca al, a la parada del Trajín. Eh, primero vamos a tener esta sesión así como de charla, de compartir un poco entre todas qué, qué es lo que está pasando. Y luego después eh, nos van a enseñar a hacer arepas, así que vamos a poner todas las manos en la masa, a ponernos a, a cocinar un poquito. Entonces, eh, hoy estamos así como varias alrededor también de los micros. Eh, yo igual soy Alba de la Fundición Moviendo el Rajin y podemos, si queremos, ir como presentándonos también un poco las que estamos aquí delante de, del micro y que vamos a hablar. Gracias. Bueno, yo soy Diana de Migres, encantada de estar esta mañana eh, tan tropical. Ahorita estábamos hablando que nos sentíamos casi como en casa, entre la música y la, la tormenta aquí con el viento y, y, y uno ve para afuera y, y, y esos parecen como unas palmeras así. Me parece que faltaban los cocos para sentirme como en la casa. Y luego con, con, la, con las arepas que vamos a hacer, Eh, con el taller que tenemos preparado que se llama eh, eh, Con las manos en la masa, decimos ya, ya ya tengo la, ya, ya matamos la nostalgia hoy. <ríe> Entonces, eh, bueno, pues eso, buen día y encantada, un placer per convidarnos. Y, y bueno, ya eh, pa, paso el micro. <ríe> Bueno, yo soy Natalia y hace un tiempo empecé a colaborar pues con personas migrantes aquí en Hospitalet y hace muy poquito, como un mes, pues estamos empezando en Belviche también como un centro social y tal. Y bueno, la idea era un poco pues sacar inspiración de las compañeras para futuros proyectos o para, bueno, saber un poco cómo lo hicieron ellas y, y bueno, también para saber cocinar arepas y probarlas. Y nada, un poco eso, pues un poco intercambio de información y, y un poco pues la motivación para, para aprender de ellas. Hola, yo soy Patricia de la Torre, hermana de Diana. Y bueno, eh, estamos aquí yo eh, principalmente para ayudar a hacer las arepas, para aportar eh, y ya está. Y por... Bueno, por ahí es como que hay solo cuatro micros, pero hay muchas voces que en cualquier momento también pueden intervenir, si quieren, en la conversación. Desde Mujeres Palante, Ciudad Invisible, Celia, vecinas. Eh, hola, yo soy eh, Carlos Valderrama y soy integrante del grupo de catering de Mujeres Palante. Y nada, aquí un gustazo de venir y a ver, aprender algo más de lo... Eso de las arepas, sí que los, los he visto hacer, pero todavía no los he hecho. Pero me gustaría aprender. ¿eh? y nada Vas a aprender, compañero. Sí, sí, aprender. Y, y, y no solo vamos a hacerlas. Hacerlas está bien, pero lo mejor es comérselas. ¿Verdad, Candela? ¿Cierto, Candela, que vamos a comer arepas? No, ya. ¿Y y, cómo, y, y, y tú cómo te llamas? Ah, Erika. Ah, eh, Erika. Y Erika esperamos que también ponga las manos en la masa y aprendan a hacer, a hacer arepas. Bueno, sí, eso Pues un poco como comenzando la charla, eh, así como co decir que igual el trajín surge, ¿no? En aquí en Hospitales, que Hospitales es una ciudad migrante, tanto de primera como en segunda fase. Y, y que decidimos cómo abrir este espacio para también dar lugar a la reflexión de eh, eso, como qué sucede en los mercados eh, municipales eh, para poder así ligar lo que es la economía y qué sucede con el tejido social, ¿no? De qué manera, como cómo... Eh, los mercados que siempre han sido espacio de encuentro entre las vecinas y así de organización vecinal, de refuerzo. Eh, ahora mismo, en la actualidad, eh, los barrios son prácticamente todos de procedencia última migrante. No hay reflejo de ello en los mercados municipales. Y al mismo tiempo, estos mercados municipales que fueron abiertos por por gente que, que venía también de comercio informal, que venía de primeras migraciones, se ven ahora sometidos también un poco a la crisis de que aparezca el modelo del supermercado. O sea, como que son diferentes modelos que se van superponiendo y al final encontramos, como, bueno, como se, se puede ver hoy aquí, espacios que, que bueno, son, han tenido muchísima vida, Y, y eso ha sido también reflejo de lo que sucedía alrededor, pero a día de hoy eso no, no pasa. Eh, entonces, eh, parecía interesante de qué manera, eh, por ejemplo, ahora en la ciudad sí si se están dando iniciativas súper interesantes también como para, eso, eh, para ver cómo se puede hacer y generar una economía de acuerdo a las necesidades de las personas, a las necesidades de la gente también que migra, como puede ser eso, mujeres para adelante. Y entonces era ver eso, como un poco que nos explicaráis vosotras desde Migres, qué es lo que estáis haciendo también en Barcelona… ¿Qué, qué, ¿Qué actividad, con qué ritmo, qué métodos, qué dificultades vais encontrando? Vale. Eh, bueno, pues primero mm, contarles un, un poco eh, qué somos Migre. Somos una asociación, ¿vale? Una asociación que existe... Eh, bueno, Migres es el, es el nombre Pero el, el apellido completo, digamos Es Asociación Migración y Economía Social y Solidaria eh, Entonces es una asociación que nace eh, Hace dos años y medio, más más o menos eh, o, o un poquito más, casi tres ya casi eh, Y empezamos eh, pues como un grupito pequeño de personas migradas que eh, nuestras vidas migrantes digamos nos juntan en el posgrado de economía social y solidaria eh, impulsado eh, desde la ciudad invisible y, y apoyado por la cha comercial y solidaria y por la roca y Galés. Eh, y bueno, estamos haciendo ese posgrado, nos juntamos y empezando a pensar eh, en, en práctica y, y poniendo en práctica como lo que estábamos estudiando en el posgrado, eh, empezamos a cuestionarnos y a dejar de normalizar pues que veíamos falta de diversidad en, en los círculos que hablaban mucho de economía social y solidaria. ¿no? O sea, eh, realmente mmm, no nos hacía falta tampoco ponernos muy academicistas o ponernos muy metafísicos para darnos cuenta en que en gran parte... De las estructuras organizadas, de las charlas a las que íbamos, de nuestra forma de irnos acercando a esas oportunidades de economía social y solidaria, eh, pues empezábamos a ver verdaderamente que hacía falta eh, diversidad. Diversidad de origen en nuestro caso, Era la eran los los lentes que nosotros teníamos puestos en tanto que habíamos vi vivido la migración, ¿no? Pero también yo aprovecho para problematizar diversidad. O sea, creemos que hace falta también más diversidad, ¿no? O sea, porque di diversidad, bueno, diversidad existe de muchos tipos, ¿no? Pero en concreto nos preocupaba eh, que empezábamos a... a empezábamos a entender que la economía social y solidaria como principio eh, que tenía en el centro y que tiene en el centro y apuesta por tener las necesidades humanas de las personas en el centro y no mm, puramente el beneficio capital o, o el dinero, nosotros empezamos a cuestionar qué tipo de persona está en ese centro. no O sea, eh, qué ¿Qué tipo de, de para qué tipo de personas con qué privilegios con qué no privilegios con qué pasaportes con qué no pasaportes con qué color no o sea empezamos a, a cuestionar un poco eso y la verdad que fue fue lindo encontrarnos en con el tiempo, la motivación, las ganas y el grupo con el que empezamos a pensarlo dentro de el contexto de un po' porque se supone que tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que hacer trabajo, tienes que pensar. Entonces, así nacimos, eh, estudiando. Podemos decir que nacimos un poco también con el... Con el ¿Cómo lo, lo digo? O sea, como que el estudio se junta también con las condiciones de vida que estábamos teniendo cada uno porque eh, tal vez estábamos viviendo mo momentos que nos pedían también eh, otras formas de organizar nuestra propia economía, nuestra propia economía, ¿no? Teníamos ganas de, in de iniciar también eh, y probar otras alternativas económicas diferentes y laborales a la que estábamos acostum acostumbradas ¿no? Entonces, eh, y bueno, y así básicamente empezamos y, y tuvimos la oportunidad de realizar una prueba piloto en la FESC, que es la Fira de Economía Social y Solidaria del 2016, en la que la idea era mirar la relación entre la economía social y solidaria y la migración, ver un poco ¿Cómo estaba aprovechando que en la fe van muchas entidades entonces eh, la idea era eh, preguntarle al mayor número de entidades posibles cómo veían esta relación eh, en tanto y, y, y hicieran relaciones si se daban de qué tipo eh, se daban no entonces y por otra parte también la eh, empezar a, a una pregunta un poco más eh, cualitativa, que era si se habían planteado en algún momento estas entidades el tema de incorporar una persona eh, migrada sin papeles. Porque eso eh, era una situación que nos preocupaba mucho a nosotras también, porque cuando empezábamos a, a eh, problematizar el tema del tipo de persona en medio de, la, de esa economía solidaria, también empezamos a pensar, bueno, una persona que tenga las ganas de montar una alternativa económica transformadora y apueste por la economía social y solidaria, pues si no tiene papeles, ¿cómo hace? ¿No? O sea, ahí se ahí se nos acaba la, la oportunidad, ¿no? Entonces, también eh, también empezamos como a querer saber si dentro de las personas que ya están organizadas dentro de la economía social y solidaria si se habían planteado este tipo de situaciones ¿no? porque nosotros pensamos tal vez una economía transformadora que sea solidaria puede ser solidaria también en, en puestos de trabajo para personas que bueno pues que les le vas a dar una oportunidad muy grande y de, de un cambio de, de vida muy fuerte porque realmente la falta de papeles es un gran limitante para muchas cosas creo que quieres hacer una pregunta si sí, no solo dar una oportunidad laboral como para buscarse la vida y seguir adelante sino que o sea a día de hoy la ley de extranjería es un requisito para obtener uno unos papeles no es solo como como forma de vida de, de seguir adelante que está claro pues una actividad laboral pues eh eh te permite pues seguir con tu vida y alquilar y bueno, tener un, una vida estable, ¿no? Pero también es por porque es la, la única opción también para las personas migrantes, para regularizar su situación es necesario un, un contrato y es como el que lo dice la ley. Entonces, o sea, es como es un, un beneficio en todos los sentidos, ¿no? Sí, en ese en ese mismo orden de ideas, luego de la prueba piloto, cuando hacemos la sistematización de los datos eh, y, a, y ahora ahora voy a, a comentar también algo en relación a lo que a lo que comentabas ahora, eh, nos damos cuenta que hay un montón de gente que tal vez no se lo han planteado, pero porque no sabían cómo. O sea, nos damos cuenta que puede ser, hay intenciones de hacerlo. De hecho, más de la mitad de las iniciativas, más del 50% de las iniciativas que entrevistamos, que fueron 100, eh, 100, 100 entrevistas como a profundidad, digamos, eh, la respuesta un poco es, sí, estamos abiertos a, a, a tratar este tema. Y que y que reconocían que no se había tratado o sea como que mucha gente reconoció de oye mira sí puede ser súper interesante pero pues no primero no sabemos cómo y segundo tampoco lo hemos como hablado mucho en la entidad no entonces a raíz de eso entramos también nosotros en un proceso de decir bueno qué podemos hacer para que las entidades que tienen ganas pero no saben cómo encuentren vías pues para saber cómo y ¿No? o sea, sencillamente para que no sea tan complicado, para que no de pronto no tengan que si lo tienen en la cabeza, pues ir a un abogado o que no tienen los medios. Vamos a ponérselo fácil a la gente. No porque ya la Ley de Extranjería nos lo pone súper complicado, súper difícil las entidades de que cuando tú apuestas por la economía social y solidaria y apuestas por la gestión muchas un paréntesis, muchas de las entidades entrevistadas eran pequeñas, entonces también con Profanes, que digo aquí, la gente está tirando para adelante, pues no se lo pongamos tan tan difícil. no Entonces, una de las, de las vías y una de las opciones que se nos ocurrió fue elaborar una hoja de ruta jurídica eh, eh, con el apoyo de, de, de la Ateneo Cooperativo de Barcelona, con el apoyo de, de Ecopolis, eh, cofinanciamos una um, hoja de ruta jurídica que le, le llamamos eh, saliendo de eh, herramientas para salir del laberinto porque es un laberinto burocrático muy grande al que nos tenemos que enfrentar eh, elaboramos una hoja de ruta jurídica que está a la orden si la o sea que está como para compartir eh, si, si les interesa eh, y para que fuese pues gratuita que fuese como que, que pudiese correr a la hora de pues eh, de entidades que estuviesen interesadas pues, en, en, en hacerlo desafortunadamente qué pasa en la práctica esa, esa hoja de ruta existe está está a la orden eh, nosotros hemos seguido eh, hemos hecho segui, hemos seguido haciendo un trabajo eh, y parte de ese trabajo que hemos venido haciendo en Migres también es formar un músculo para poder acompañar procesos Eh, y dar soporte a procesos de personas que quieran, de personas migra eh, migradas o entidades no necesariamente todas de migrantes, eh, pero entidades con diversidad, o sea, que, que tengan como mixtas ¿no? de gente de aquí, gente de allá, gente de Acuyá, eh, que quieran emprender eh, y apostar por la economía solidaria, pues hacer todo el acompañamiento con ese enfoque diferencial, entonces tenemos abogados que están ahí y que dan ese apoyo también cuando se quiere eh, pues dar el, el paso ¿qué nos estamos encontrando? bueno pues en la práctica nos encontramos que no es tan fácil que no es tan fácil porque desafortunadamente aunque lo queramos hacer desde la economía social y solidaria el muro de extranjería te lo encuentras es así entonces desafortunadamente eh, que suele, suele ocurrir? pues que las eh, Las cooperativas Que son pequeñas, por ejemplo Difícilmente Tienen a todas las personas contratadas A 40 horas Entonces la ley de extranjería no los pone más difícil todavía O sea, el laberinto se hace más gordo ¿Por qué? Porque resulta que Pongo un ejemplo, si yo tengo una cooperativa Y tengo Por decirles Tres jornadas parciales Y 3 a 40 horas Si yo quiero ofrecer Como nosotros le llamamos Ofertas de ocupaciones solidarias A personas migrantes No pode, no podríamos Ya no podríamos Ofertas de ocupación solidaria que regularicen A una persona o sea, Si una persona no, ya, ya tiene los papeles, sí Pero si no tiene papeles Y es una oferta que va a regularizar Si tenemos personas a jornada Parcial, no se puede Entonces Eh, yo aprovecho para hacer esta denuncia también, porque nos parece que es aberrante. ¿Pero si en una cooperativa o una empresa también? No. Eh. Que si eso pasa solo en las cooperativas o en una, en una empresa tradicional también no, pasa. Empresa eso? es en, en cualquiera, en cualquiera, o sea, eh, la ley de extranjería racista, xenófoba, que no los que, que en realidad te, luego te das cuenta que es, es son más trabas les da igual de qué manera poner trabas es una traba más no es una más porque luego hay mu, hay muchas y tampoco las quiero poner a, a enumerar porque no quiero que acabamos llorando aquí pero pero en realidad eh, es muy injusto porque eh, porque aparte que me, me, nos parece muy muy alejado de la realidad de la vida de la gente muy alejado de la realidad, muy machista también, muy machista, muy clasista, porque no todas las entidades, o sea, están desde nuestro punto de vista también penalizando a la economía social y solidaria corresponsable, porque si tú tienes una cooperativa y te tienes que bajar las jornadas para que tu empresa no muera, pum, ya lo penalizas. Si sí, tienes una persona vamos a suponer que tienes a todas a 40 horas pero a lo mejor alguien está pasando por un momento difícil de su vida o tenemos una una yo que sé una madre que parió y, y decide eh, y se aprueban en, en su cooperativa que vale que la jornada va a ser parcial pues también se penaliza o sea no no es, está muy alejado de la realidad y, y entonces ¿qué nos estamos encontrando? pues que tenemos que buscar otras vías que tenemos que buscar otras vías o sea que el acompañamiento que hacemos aparte de que eh, el, el éxito es pues que efectivamente al final una persona migrada que quiera aprender el, el, el proceso y regularizarse con ello pueda hacerlo pero muchas veces nos estamos encontrando con el caso de que tenemos que encontrar otras alternativas buscarle el... el ¿no? buscarle un poco el el, el huequito y por, porque pues no todo el mundo no todas las entidades tienen a todas las personas eh, con, un, con jornada parcial ni tienen la sostenibilidad económica suficiente para poder hacerlo entonces bueno pues es, una Uy. es una constatación que al final la ley de extranjería lo que hace es poner límites a un modelo económico que tiene tiene en realidad mucha fuerza pero que él está lo está frenando y de ahí no también que al final salgan los datos que salen ¿no? en, en realidad pues tantísima poca gente de otros orígenes que está trabajando en la economía social y solidaria es, o sea se ve influenciado también por ello porque se está coartando al final eso supongo sí, que se, se causaría encontrar las herramientas quizás legales y jurídicas como que para poder quizás contrarrestar ¿no? Ese, esos límites que a nivel estatal se están imponiendo eh, y luego eh, cuando hablas de otras vías porque nosotros a, a la hora pues eso, de acompañar también gente que está iniciándose en ello eh, o sea el tema de los papeles se añade a el tema sobre todo de la solvencia económica de que cuando tú vas a empezar un negocio llámese cooperativa llámese lo que sea necesitas solvencia económica para comenzar, ¿no? Entonces esto, eh, por ejemplo, hay algunos casos, ¿no? Como se ha visto, el otro día hablábamos con Diomcop, que eh, en esa situación eh, ha sido solamente viable porque ha habido una apuesta de la administración detrás poniendo ese dinero. Entonces, eh, o sea, teniendo como este diagnóstico enfrente, o sea, como... ¿Qué otras vías así comentabas no, no. <risa> bueno, bueno eh, no son ser... son <risa> sí. vías que no se son vivir. son vías son vías que desafortunadamente el sistema nos obliga a, a pues a buscar otras otras alternativas porque como ya no lo hacen imposible y eh, pues bueno nosotros nosotras y nosotros porque somos muy que somos muy inteligentes uh -huh. empezamos a decir bueno vamos a compartir nuestros privilegios vamos a compartir nuestros privilegios y, y vamos a, a apostar realmente por otras maneras de regularizarnos no entonces a buen entendedor pocas palabras <risa> este perdón una, una, un, un detalle un detalle que también eh, respecto a esto que hablabas de porque claro, para regularizarte están eh, luego cuando empiezas a, a cuando ya entras en el proceso, tienes que elegir muchas veces cómo te vas a regularizar, ¿no? Entonces también existe una vía que es por la vía de autónomos, por ejemplo, pero también te piden un también te piden mucho dinero. Me parece que actualmente me parece que son tienes que tener como 10.000 euros mínimo aproximadamente y no cualquier persona tiene esos 10.000 euros ¿no? Entonces en, entonces entonces ¿qué pasa? Estos procesos que son viables con recursos institucionales eh, nosotras y nosotros la lectura que hacemos es que eh, está súper bien siempre y cuando no hipotequen la autogestión de los procesos porque pues también la Eh, y, y eso es como para debate ¿no? Una pregunta que también hacemos en, en, en otra de las cositas Que luego también hemos hecho Hicimos un trabajo de investigación Una diagnosis que nos apoyó La Charcha de Economía Solida Social Solidaria Que está todavía por publicarse Estamos bu buscando eh, Las vías de publicación eh, Pero una de las preguntas que hacemos es ¿Es posible hacer una economía eh, Social Y solidaria ...con recursos institucionales... ...apoyando por un modelo de autogestión... ...o sea, es como... ...¿se, se puede? ¿no se puede? ¿No? ...entonces también como interesante poder... En, ...mirar... ...este tipo de cosas... Decir algo. ...y qué pasa, cuando la, qué pasa cuando la administración... ...no te apoya... ...tal y como si puede ¿no? estar sucediendo... ...en Barcelona... ...y aquí no tanto... ...y hacemos... Natalia quiere hablar, hacemos una pausita de dos minutitos para beber agua y, y comentas para vale. que querías decir Vamos retomando un poco la conversación de antes que nos habíamos quedado pendiente. Natalia quería contestar a lo que había dicho Diana antes. Sí, bueno, con, siguiendo el tema de lo de la denuncia que decías... Eh, claro todo tal y como está marcado el sistema no con el tema de la ley de extranjería y todo eso también eh, no les interesa tampoco que haya que haya alternativas de economía y de regularizar papeles porque también hay detrás todo un sistema de acogida que, que es un beneficio también para otras empresas sabes y bueno solo quería remarcar eso que está como todo muy mezclado es como hay buenas iniciativas pero por parte de la administración también hay barreras porque a mi modo de entender hay un, un, bueno, como un sistema marcado que, que se benefician otras empresas, ¿sabes? Eh, está muy bonito lo de Bulema Cullí todo esto pero en la realidad es otra entonces es, me parece curioso remarcar que hay que tienen que ser las cooperativas o asociaciones o colectivos y movimientos sociales los que den respuesta a esta problemática que vivimos hoy en día y no es la administración pública que tendría la obligación de dar de dar esta respuesta a estos problemas ya está Sí, o sea como que yo creo que ha atinado totalmente no recogiendo eso es como la responsabilidad compartida que se tiene eh, En sitios como aquí igual eh, la administración debería estar más implicada con, con lo que esto supone no aquí el trajín lo que nos proponemos es eh, todas estas paradas vacías poder reactivarlas con otro tipo de proyectos no y si se dieran facilidades para ello sería beneficioso en realidad para toda la comunidad Eh, pero claro, en el caso de que nos suceda, ¿no? de, que es como ver también eh, dentro incluso de la propia economía social y solidaria, cómo podemos facilitar ¿no? que, que esto se dé. Si no hay un soporte inicial, ¿no? quizás ver de qué otro sitio podemos eh, ir sacando esa uy, perdón, eh, esos recursos que eh, determinadas iniciativas por las dificultades que se les imponen no a, por condición bueno de vida eh, se les impone que tienen a la hora de tirar hacia adelante no ante esto como que se veían por ahí como rumores de que desde cop 57 se está planteando también sacar una especie de, de fondo que en caso de que la administración no estuviera ahí como que ayudar a iniciar pero bueno se deja ahí diana creo que y eh, este tema este tema pica este tema pica eh, hay mucha tela que cortar mucho que reflexionar porque si bien es cierto eh, la, las instituciones está súper bien que den esto este apoyo mm, han empezado de manera bastante tímida Uh, yo, yo pienso que son pequeñas pruebas pilotos que están intentando eh, hacer desde la administración en concreto por ejemplo el año pasado eh, surgen 87 planes de ocupación para eh, que se regularicen mediante para um, personas regularizables dentro oh, wow eso es porque se me ha caído un poco el agua el, las cosas del directo son así perdón nah, ya está Pero, sí, los cables, no, no, no. ¿bien? No, tranquilo. Vale, perfecto. La lluvia. Perfecto, entonces, seguimos. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede? no Hay que mirar con qué lógicas, desde qué lógicas eh, se impulsa esto, hacia quién va y quién talla el bacayá, como dicen acá. ¿Por qué? Parte... Eh, de, de las estructuras que nosotros vemos eh, que manejan este tipo de, de, de... o sea, parecen planes de ocupación hechos, encajados para que los manejen las mismas entidades uh -huh. eh, entidades muy relacionadas al tercer sector que desde nuestro punto de vista tienen una forma de trabajo y unas lógicas asistencialistas y que nos quitan la agencia que nos quitan la agencia de las personas migradas entonces, eh, ¿por qué? ¿por qué lo digo? porque normalmente lo que nosotros hemos eh, so lo, lo que hemos analizado un, un poco es que es son entidades de salvadores yo te ayudo, entonces nosotros dijimos no, desde la economía social y solidaria no me ayudes, vamos, o sea, vamos a juntarnos para trabajar colectivamente, vamos a cooperar, vamos a, en todo caso, a intercooperar, vamos a, no, pero en todo caso, ¿qué ha pasado con esos 87 planes? Que son, han sido creados para que los manejen entidades solamente de iniciativa social y ¿qué pasa en la economía social y solidaria? Que hay, Empresas pequeñas, y hay empresas pequeñas de oficios. Si yo tengo una carpintería y quiero ofrecer una una oferta de ocupación solidaria a una persona que ya es regularizable, yo tengo la oferta, tengo la necesidad, pues no lo puedo hacer si no soy de iniciativa social. Entonces nos parece que si es solamente de iniciativa social, va con unas lógicas para que lo terminen manejando grandes entidades del tercer sector con una falta de diversidad brutal en las estructuras que tallan el bacallá. Entonces, son personas, mesas, completamente con falta de diversidad, que trabajan con las personas migrantes como objetos, pero no como sujetos. Entonces, sí. Eh, eso quería como puntualizar con eso y pero esto es la problemática de, de todas las personas que llegan aquí tienen que esperar estos tres años para ser regularizables como comentabas tú todo todo este tiempo que, que hay, o sea el sistema los acoge y cómo los acoge de qué manera, entonces ahí entra lo de la, lo del tercer sector que tú decías es todo y lo que yo comentaba antes de que es todo un beneficio para unas empresas y unas pseudoempresas que se hacen llamar cooperativas pero en realidad no, no son cooperativas y llenan las mesas del, tercer, del sector social eh, hablando de personas migrantes sin ser eh, ni, ni una persona migrante compartiendo este debate y luego están encerrados en un círculo de, de albergues y de comedores sociales y de asociaciones que los entretienen y los, y los reducen como a personas de segunda y diciendo esto es eh, lo que tienes que hacer y así te tienes que sentir ayudado porque este es el sistema de acogida, pero en realidad eh, no, no es más que eh, un, un beneficio para estas empresas. Y luego, además, bueno todo el tema de los trabajadores de este sector, que también bueno ahora mismo parece ser que hay un movimiento que se están sindicando y todo eso, que ole por ellos y que sigan adelante, porque se junta todo. O sea, cómo tratan a los usuarios y cómo tratan a, a los trabajadores de, de estas empresas, que no son contratados directamente por la administración pública cuando debería serlo. Entonces, ahí entra el interés económico como siempre. Sí, Aprovecho, voy a aprovechar para parafrasear una, una compañera... Eh... Carmen, te mando saludos. <risa> sí, hemos hemos tenido desde Migres la, la fortuna de colaborar con, con una entidad, eh, Provivienda Saludos, eh, y, la, y con Carmen muchas veces lo que hemos hablado es, ojo con el término acogida. ¿Por qué? Porque una cosa son las personas demandantes de de asilo y refugio. Y otra cosa es lo que se resuelve. Se están resolviendo aproximadamente un 1% de sí y el resto no. Entonces, acogida es cuando se dice que sí. Si no se dice que sí, son programas de mientras tanto, del limbo. no Entonces, porque alguna vez hablando con ella ella me decía, cuidado, o sea me decía como, ¿eh, realmente... Tampoco O sea, tenemos como un discurso A lo mejor en Cataluña en Barcelona de Lo de Bolema acollir Bolema Coyir Pero claro, Bolema Coyir O sea todo Está bien, ¿no? Poder hacer esa sensibilización Pero también entender Que las cifras de acogida No son las mismas O sea Que a lo mejor tú puedes pensar que están súper infladas Pero lo que está inflado son las listas de demandantes de asilo y refugio. Eso por un lado y luego que eh, también quería comentar, no sé si no sé si lo dije, creo que lo dije fuera de micro, que lo del 87 planes de ocupación, ojo, tampoco es una prueba que la generalitat quiera hacer pues porque son muy guays y porque volvemos a Yo quiero incidir que esto ha sido una lucha que viene de los movimientos sociales antirracistas fuerte en Barcelona. Entonces, en Barcelona y en, y en Cataluña. Y que ese eco, ese eco pues afortunadamente, genera a veces una interlocución con la institucionalidad y que también... Digan, bueno, vamos a mojarnos aunque sea tímidamente, pero pero también como quiero recalcar eso, que no es que haya sido un día por osmosis que se levantaron con ganas de de de de ayudar, regularizarnos, creo. Creo que está está bien, o sea, por favor, no voy a decir que es que, que está mal, a mí me parece que son que, que se tendrían que hacer más pruebas, pero que se tendrían que hacer, que hacer pruebas también con la lógica de la economía social y solidaria y no solamente de la lógica del tercer sector porque terminan, crea, eh, estos terminan eh, haciéndolo las mismas entidades de siempre, Cruz Roja, Cáritas eh, y, y me ahorro más nombres porque no quiero incomodar a nadie pero pero en todo caso y que, y, que, y que son fundaciones entonces, generalidad, ojalá nos escuches para nosotros fundaciones no es economía social y solidaria o sea Eh, está súper bien el trabajo que hacen pero nosotros también queremos que nuestras que lleguen a nuestras redes también de economía social y solidaria de proyectos autogestionados de proyectos pequeños y también de proyectos migrantes aunque no seamos de iniciativa social si somos de iniciativa social genial pero aunque no seamos de iniciativa social pues que también lo podemos hacer ¿No? O sea que, que haya como una especie de cuotas en esas en esos planes de ocupación en los que nosotros también podamos ofrecer esto y, y, y ya está no, que, o sea como que no recordar que de hecho eh, para estas esta convocatoria de las 87 los 87 plazas que hay se va a abrir dentro de poco para cualquiera que quiera investigarlo y eh, como que ya vamos casi vamos cerrando un poquito la charla a no sé que alguien quiera comentar algo más para ponernos ahí a amasar que perdón si sí. solo quiero aclarar sí, sí, no. que los 86 que yo estoy hablando de la primera prueba piloto que se hizo que fueron 87 no quiere no quiere decir no porque no lo sé sinceramente cuántos van a ser los próximos no no lo, no lo sé sino sí, pero que aún aún así es como que ese número o que siga siendo una subvención es algo que se, va, se escapa de la lógica, es algo irris... O sea, como es una minucia, son las migajas al final. ¿Y al igual que la lógica de la acogida es necesaria, pero es insuficiente, porque dices, queremos acoger, pero ¿cómo estás dando respuesta ya a la cantidad de gente que tienes en tu ciudad que no estás reconociendo? Porque ¿cuántísima gente sin papeles puede haber en hospitales? Y más en hospitales, que, o sea... Ahí hay unas hay como unos recursos y, y, y un modelo que no funciona hay muchísima población en esta ciudad y hay muchísima población que, que no sabemos porque no no hay una opción de empadronarse sin domicilio fijo que en este en este ayuntamiento es imposible hacerlo entonces también es una lucha de, desde las de los colectivos y desde el movimiento de barrio seguir con esto porque en realidad el ayuntamiento no sabe cuántas personas migrantes o, o no migrantes hay eh, viviendo en su ciudad porque hay un impedimento para el padrón que es como el primer paso para, para reconocer que eres ciudadano, que estás residiendo en esta población. Total. Sí, so, me gustaría cerrar, bueno, sí. creo que estamos cerrando un poco, me gustaría decir que, que hay mucho trabajo por hacer, que tenemos muchas cosas que reflexionar, que estos espacios mmm, son súper importantes de crear, reflexiones colectivas, reflexiones entre todas, entre todos, reflexiones diversas, las reflexiones solamente de nosotras y nosotros como migrantes no son nada si no las compartimos y si no las construimos eh, desde mi punto de, desde nuestro punto de vista con las personas que, eh, que son de aquí, que viven aquí eh, y, y también las prácticas culturales. Eh, Pueden haber prácticas interculturales, aunque las organizaciones les falte diversidad. Pero entonces tenemos que encontrarnos más, tenemos que hablar más, tenemos que conocernos. Cada vez falta mucho camino por recorrer también para que la economía social y solidaria sea antirracista eh, y feminista y, bueno, y, y, y más guay y más bonita pero lo, la realidad es que también nos ha sorprendido desde Migres muy gratamente saber que hay un montón de gente migrada que sí tiene ganas de apostar por una economía transformadora. Lo pudimos ver en la primera fira de economía social y solidaria, migranta y diversa, que realizamos el 8 de junio de este año en Cambatjo. Se nos se inscribieron aproximadamente unas 100 entidades nosotros pensábamos que si nos iba bien que si nos iba bien 50 iba a ser súper bien pues el número se dobló eh, y fue una fira maravillosa fue fue preciosa eh, vino un, vinieron un montón de iniciativas y no, y que nosotros empezamos la fira con la preocupación de que de que había poca gente o sea de que y resulta que dijimos de dónde salieron tantas entidades es, es decir que sí, ay gente, sí somos más, entonces, pero faltan espacios pues que lo impulsen. Entonces, en ese sentido vamos a hacer cosas, o sea, eh hospitales. Es una es una ciudad. Es una ciudad. Vamos a hacer cosas, estamos al lado. <ríe> entonces, encantadísima de haber estado aquí. Muchísimas gracias y tengo muchas ganas de ponerme a hacer arepas. <ríe> ¿Dónde podemos encontraros para la gente que busque? Seguramente en Twitter. Nuestro correo <risa> es migres2017 ¿No cómo es? migres2017.com Lo dije al revés. Eh, y una, una cosa también que súper importante es que yo soy nefasta con la cosa de las redes sociales. Entonces Eh, yo no tengo whatsapp no tengo twitter entonces no, no, no lo manejo no me sé el twitter <risa> no me lo sé en todo caso eh, actualmente estamos eh, tenemos una una sillita en el Ateneo Cooperativo entonces actualmente digamos que estamos en avenida de las Anes, eh, número 3 de manera transitoria porque porque en Encopolis está en en obras entonces y y cómo es que nos no, no sé ni cómo ¿sí, como es, ¿Cómo es? perfecto gracias entonces eh, pues eso se necesita a lo mejor se necesita una fira en hospitalet sí. vamos a hacer cosas bueno pues muchísimas gracias por la invitación natalia vuestra... ¿Iniciativa? <risa> no, yo he venido un poco en plan particular, pero eh, sí que pues en Hospitalet, en el barrio de Belviche, estamos empezando hace muy, muy, muy muy poquito y queremos un poco a ver cómo salimos de, como centro social y en, en Twitter no me acuerdo cómo es, el pero si ponéis seo Belviche creo que sale también. Pero acabamos de empezar y todavía, bueno, no tenemos una súper red de apoyo ni nada, pero estamos ahí haciendo pensando en hacer cositas. Pues nada, pues gracias por venir al trajín de poder eso como reunirnos gente que está implicada y gente que está caminando, ¿no? hacia realmente esa fira migrante diversa eh, poder meterla incluso en los mercados como no metáfora también del modelo de la administración rompiendo las estructuras y que eso tenga una economía real para la gente que lo está llevando a cabo, ¿no? Y nada, pues manos a la obra y vamos a ponernos ya con las adepas. Vamos allá. a la memoria de